¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Juan Pablo Bertolini, te saluda de este lado, de este lado Claudia, y bueno, es un gusto tenerte en, en la siesta que nos fue. Igualmente, Juan Pablo. Bueno, es que, sabes qué? Queríamos hablar un poco a la pasada de, este, de la cuestión de cómo viene la negociación este, por la, con, con la paritaria, con el gobierno, este, y de la situación en la que están todos los docentes y las docentes del país. Eh, pero bueno, estamos atravesados por esta, por esta cuestión del de la pandemia, del coronavirus. Claudia, eh, empezamos por donde vos quieras. ¿eh? Bueno, eh, a ver, eh, retomo un poco tus palabras. Y es un gobierno que está dando muestras de muchísima preocupación y muchísimo interés por la educación pública en general, no solamente por haber recuperado eh, la paritaria nacional docente, sino también... Eh, por haber reinstalado el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que el macrismo bastardeó y vapuleó durante los cuatro años de su gestión. También esto con relación a los anuncios que refieren a la duplicación del ingreso a carrera para mm, carrera de investigador científico para los becarios y becarias, el aumento de los estipendios de estas becas, el haberles otorgado a fin del año pasado mil pesos como una muestra de querer jerarquizar eh, la investigación científica y la tecnología, este, el haber podido anunciar un incremento, eh, un nuevo piso de garantía salarial, que aunque pueda parecer insuficiente porque está por debajo de la línea de la pobreza, este sigue dando muestras de que hay un interés por parte del gobierno nacional en la docencia en particular, pero muy, muy en general en todo lo que sea la educación, la ciencia y la tecnología. Ahora, así como te digo todo esto, también debo decirte que es un contrasentido que el gobierno esté decidiendo por estas horas rebajar el salario a las y los docentes de las universidades nacionales a partir del incumplimiento, además antecedente nefasto para un gobierno peronista, del incumplimiento de un acuerdo paritario que fue firmado de buena fe el año pasado entre las federaciones docentes y el anterior este, gobierno. ...anterior gobierno que eh, no, no ha tenido afinidad con nosotros... ...y nosotras recordarán ustedes la cantidad de días de huelga... ...que le hemos hecho por las políticas neoliberales... ...que el gobierno de Macri impulsó... ...que pusimos 350.000 personas bajo un diluvio en la Plaza de Mayo... Este, ...aquel 30 de agosto, que también hubo tomas y, y, y movilizaciones enormes... ...en universidades, La Pampa fue uno de los lugares... ...donde hubo verdaderas puebladas en el año 2018... Este, en defensa no solamente del salario, sino también de este, la universidad pública, del presupuesto universitario, que es donde se realiza entre el 70 y el 80% de la investigación científica y el producido científico en este país. Sin embargo, el ministro de Educación, Nicolás Trota, su secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, que es uno de los firmantes del acuerdo paritario del año 2019, porque estaba como presidente del CIM y él firmó eh, en representación del CIM, ahora nos están diciendo que les resulta imposible cumplirlos con esa cláusula gatillo que hoy nos daba, digamos, como resultado eh, el tema de que íbamos a cobrar a fin de mes, con el salario de marzo, íbamos a cobrar la inflación acumulada entre los meses de octubre y febrero. Esto arrojaba un 14,57% de incremento para las y los docentes universitarios. Es ni más ni menos que empatar con la inflación, por llamarle de alguna manera, porque nosotros ya perdimos todos estos meses claro. que no pudimos gastar todo lo que ahora nos irían a pagarlo si lo hubiéramos tenido que gastar antes, hubiéramos comprado eh, más y mejor. Sí, Ahora sí. ya no podríamos comprar, ¿no? Pero, sin embargo, tampoco se nos va este, a pagar este 14,57%, porque el gobierno que sería el equivalente a un 12,49 calculado sobre, los meses, sobre el mes de enero, digamos. Es una cuestión que es matemática, pero es como pagar un aumento con billetes de 1.000 o con billetes de 500. Bueno, para nosotros daría lo mismo, que nos paguen el, el 14,57 sobre el mes de octubre del año pasado o que nos paguen el 12,49 sobre el sueldo de enero del 2020. Sin embargo, el gobierno nos está ofreciendo un eh, 9,37% sobre eh, el sueldo del mes de enero. Dice que es imposible, después ofrece otras sumas que ya corresponderían a la paritaria 2020, pero el gobierno primero reabrió una discusión paritaria que ya estaba cerrada y firmada de buena fe entre las partes, porque hicimos asambleas, hicimos consultas, llevamos a consulta a todos nuestros gremios de base, nos peleamos entre nosotros para ver si había que firmarle o no había que firmarle a un gobierno que ya se iba, si teníamos que confiar o no en que la cláusula de gatillo se iba a pagar iba a y nosotros cumplir, siempre claro. firmamos, de, siempre los acuerdos se cumplen, desde el año 2001 que no se incumple un acuerdo paritario. Y que ahora el presidente de todos los argentinos y las argentinas venga a decirnos que nos va a incumplir este acuerdo paritario, sea por el fondo, sea por lo que sea, porque no es por los, menos, eh, los que menos tienen esto. Es más, el gobernador Quisilo le pagó a sus docentes una cláusula gatillo que habían firmado con María Eugenia Vidal del mismo signo político que Macri, o sea que ni siquiera es una cuestión que puedan pasarla por, una, por un tema de simpatías o antipatías partidarias. Es una definición política del mismo modo que nos habían dicho, no les vamos a pagar ni los 4.000 pesos que se pagaron como anticipo este, en el mes de diciembre... Eh, como anticipo, como suma fija, cuenta de la peritaria 2020, nos dijeron no se los vamos a pagar. A trabajadores del de irse... Estado, era Claudia, que de esos Exactamente, a trabajadores del Estado. Macri ya antes de irse, después de las pasos, también otorgó un bono de mil pesos a todos los trabajadores del Estado. A nosotros nos dijeron no, a ustedes no, porque tienen cláusula gatillo. Después cuando se le paga 9.000 pesos a los científicos, se nos dice no, a ustedes no, porque tienen cláusula gatillo. Llega el momento de pagar la cláusula gatillo y nos dicen queremos rediscutirla. No, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, hay gran malestar... Hay gran malestar entendiendo de que somos absolutamente, este, eh, digamos, receptivos y compartimos y coincidimos este, con absoluta preocupación, con absoluto sufrimiento, lo que es el padecimiento este, por el, el coronavirus y también por otras pestes como el dengue. Por ejemplo, en mi provincia yo soy de Santa Fe, tanto Santa Fe como el Chaco, como toda la zona del NEA y del NOA también están con gran preocupación por los casos de dengue que son muy, muy alarmantes entendemos que es una, eh, una realidad la que transitamos, que es una pesadilla y que no debiera estar ocurriendo en nuestro planeta, que también nos obliga a hacer algún tipo de replanteo ya como, como humanidad, digamos. no claro. Pero también decimos, no es con nuestro salario y con nuestra cláusula gatillo como se vayan a resolver ni los problemas de la deuda externa, ni los problemas del coronavirus, ni los problemas del dengue. Así que en todo caso, podemos esperar pero nos tienen que pagar la cláusula gatillo, o en todo caso, paguen la gatillo y podemos esperar el inicio de la paritaria 2020, pero no de este modo, obligando a firmar, no obligando, porque a las otras federaciones, a la CONADU, a la FEDUM, a la CETERA y a la UDA, que han, tantas veces han regalado, digamos, nuestras conquistas históricas en materia laboral, como lo hicieron ahí salarial como lo hicieron en 2018, después de esa terrible movilización, fueron y firmaron con un montón de sumas en negro que nos dejaron desfinanciadas las obras sociales, que perjudicaron a los jubilados, que tuvimos que hacer malabares al año siguiente, en 2019, para poder blanquear todos los salarios. ¿no? Entonces, bueno, una vez conquistado el blanqueo, una vez eh, llevados a, a, a condiciones medianamente de dignidad el tema del... E incluso del nomenclador docente, que es la, la relación entre las categorías más baja y las más altas, bueno, dijimos, no vamos a aceptar sumas fijas. El gobierno no nos está ofreciendo sumas fijas, eso hay que decirlo, pero porque también saben, hicimos mucha campaña, mucha conciencia, fueron en, eh, grandes luchas las que hemos dado por tener nuevamente el blanqueo de los salarios y porque las obras sociales están quebradas y porque el sistema previsional no da para más. Entonces, bueno, nos han ofrecido sumas en blanco, es cierto, pero no, no nos quieren pagar la totalidad de la cláusula gatillo. Este, y pretenden además que en el primer tramo de aquí hasta el mes de julio Quedemos cuatro puntos por debajo, tres o cuatro puntos por debajo De la inflación dependiendo del caso de que se trate Para nosotros esto es un asombro, la verdad Debo reconocer que es un asombro, un ingrato asombro, un innecesario asombro, porque somos el único eh, contingente de empleados directos que tiene el Gobierno Nacional, tanto nosotros como los compañeros no docentes, este, y el tema también podría incluirse acá los investigadores, que son contingentes de 10.000 personas aproximadamente, el CONICET, 5.000 entre el INTA, el INTI y las demás, nosotros somos 195.000 cargos docentes que tienen las universidades nacionales, directamente a cargo del ministro Trota, que dicho sea de paso, estuvo un ratito la semana pasada en la paritaria y se fue a hacer una llamada telefónica y nunca nos respondió ninguno de los tres pedidos de audiencia que le hicimos, ¿no? Este, o sea que algo tiene con las universidades públicas este buen hombre, pero digamos, está, no estamos desconformes con haber conversado con el secretario de Políticas Universitarias, a él le corresponde también. Ahora, no claro. pueden anunciarnos gratamente este, y sin pedir que no, encima nos piden que los acompañemos, que necesitan nuestra firma. Sí, claro, todos nosotros estaríamos felices de firmar. ¿Qué más querríamos que haber este, desplazado el, neo, el, el gobierno neoliberal este, el año pasado y poder acompañar con nuestra firma un, un acuerdo salarial que sea en beneficio de, del conjunto de los trabajadores? Pero si el arranque es la violación, de un acuerdo pactado ya firmado el año pasado y que ya fue ejecutado, porque se pagó todo lo otro. Lo que no quieren pagar ahora es la gatilla, que es lo que quedó pendiente. Entonces, Por... Para nosotros esto es una práctica desleal o lo más cercano a una práctica desleal. De ahí que la reunión que pasó al cuarto intermedio para este viernes que están tratando de hacer la capa y espada, aún en medio de cuarentena, sin vuelo, sin nada, nosotros tuvimos que suspender nuestro plenario que estaba previsto para el jueves. Claro, eso te iba a preguntar, Claudia, tal cual. No tenemos cómo hacerlo, vamos a tratar de hacerlo de manera virtual, pero aún así la paritaria es presencial, no es virtual, o sea que también es un riesgo para nosotros, estamos dispuestos a correrlo, volveremos en auto, volveremos caminando o como sea, a nuestros lugares de origen, pero vamos a ir a, a esa paritaria, Este, porque es nuestra obligación para eso nos han votado pero también porque queremos dejar manifiestamente nuestra disconformidad nuestro descontento este, y también te diría hasta nuestra decepción con esta actitud del gobierno nacional, porque bien, el presidente Fernández dijo todas las veces ¿eh? cuando vean que me equivoco díganmelo díganmelo al oído o con una movilización, bueno, no vamos, ni se lo vamos a decir al oído ni se lo vamos a hacer con una movilización porque no están dadas las condiciones, pero sí vamos a hacer una declaración pública donde manifestemos nuestro desconcierto y nuestra desconformidad porque un gobierno popular de origen este, muy de la clase trabajadora resulta que desconozca algo que para la clase es tan prioritario como una convención colectiva de trabajo. ¿no? Llama la atención, Claudia, porque además son el único sector que está en estas condiciones, en esta situación, como vos bien lo explicaste. ¿Y cuál es la explicación? Este, cuando tenés un mano a mano, digamos, ahí con las personas con las que se sientan a hablar de la paritaria, es, es, es porque esto... No llegan, no llegan con la plata, dicen, no llegan con la plata, la prioridad es el hambre, la... Sí, ya sabemos, todos hemos hecho aportes y estamos haciendo aportes y seguimos pagando impuestos y seguimos pagando todo y pagamos impuestos a las ganancias, quienes pagamos impuestos a las ganancias, porque sabemos que la prioridad son los de más abajo. Eso no me lo digan, pero entonces cerremos el Ministerio de Educación hasta que terminemos con el hambre. No, Dejemos de claro. de pagar sueldo al secretario de Política Universitaria y todo su gabinete que los tiene ahí también y no son capaces de gestionar un punto más para los docentes universitarios, o dos puntos, entonces no puede ser eh, una excusa que nos digan que la prioridad es el hambre. Cuando han aumentado las Fuerzas Armadas, bueno, entonces bájenle a las Fuerzas Armadas, bájenle a los servicios de inteligencia, bájenle a la penitenciaría, bájenle a, a la Policía Federal, a la Gendarmería y a otras fuerzas de seguridad porque están militarizando algunas regiones también, ¿no? Entonces nos parece que no hay argumentación, dentro del campo de lo racional, porque somos todos racionales, somos todos inteligentes, somos todos profesionales y entendemos de números y entendemos de matemáticas, no hay justificación argumentativa este, que pueda avalar esta torpeza que van a cometer en la paritaria del día, del día viernes, que como digo va a dejar un precedente muy muy negativo, uno podría entenderlo de otras patronales. Podría entenderlo eh, si la patronal fuera de un gobierno neoliberal, de un gobierno este, que está a favor de las multinacionales o que está a favor del sector privado. O podría entenderlo de una, una patronal transnacional que está acostumbrada a violar derechos este, y conquistas de los trabajadores. Ahora, en el debut del gobierno de Alberto Fernández, dejar este precedente para nosotros eh, es muy, muy feo, no tengo algún grado de enojo, sepan disculpar, pero la verdad es que hicimos todo lo humanamente posible para poder este, defender nuestra postura, eh, entendemos que eh, dada esta crisis también no son tiempos de hablar de plan de lucha o de paros porque las universidades están paradas, entonces a nadie se le va a a poder realizar una medida de fuerza, pero sería simbólico. Iban sí a enterarse, ¿no? sí, sí, sí, por supuesto, no sería sería irresponsable también, pero no, no estamos hablando de paro, pero sí estamos hablando de que vamos a hacer una demostración de nuestro de nuestro malestar, aunque sea por este por las redes o por los medios a nuestro alcance eh, y que vamos a recurrir a la justicia, obviamente, la práctica desleal está de, de, tipificada en la legislación laboral. Eh, vigente tanto en la Argentina como en el ámbito de la OIT, en ámbitos internacionales, tenemos un acta que tiene la firma de todas las partes y la firma de un gobierno que fue este, electo democráticamente, aunque a mí no me haya gustado, o a varios, este, pero es un acta que tiene validez dentro de lo que son las relaciones del trabajo, ¿verdad? Claro, Así que claro. vamos a exigir su cumplimiento también por la vía judicial y, y bueno, será una cuestión de... Me disputa de, del sentido o, o de ver este, quién tiene mayores argumentos para poder justificar su posición. El gobierno dirá que en el marco de esta crisis y que con el coronavirus y que con el hambre de los chicos y que con el endeudamiento y nosotros diremos fracasó la gestión de, de este Ministerio de Educación de la Nación que no fue capaz de defender el ingreso del de único contingente de trabajadores que tiene, que tiene a su cargo. Así que en todo caso, este, yo puedo celebrar y saludar muchísimas otras cosas de este gobierno, pero debo decir que es un fracaso. Así que lo que menos quisiera escuchar es que además... Este... Se lo quieran instalar como que es un buen acuerdo paritario, porque lo que están haciendo es rebajarnos el salario. Muy bien, además de que los salarios, Claudia, venían, este, los trabajadores y trabajadoras venían por atrás siempre de la inflación, este, ¿de, cuánto, ¿de cuánto, significa, cuánto sería más o menos este puenteo, digamos, que quiere hacer el, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo? Por, por eso da más bronca, porque son cuatro puntos para todo, para no cumplir con esta cláusula. ...la gatillo. este no llega ni siquiera a cuatro puntos, eh, pero bueno, ellos no lo están pagando, eh, no lo están reconociendo como que están obligados a pagar una cláusula gatillo anterior... Por eso hablan de, eh, de que el acuerdo 2020 arranca diciendo que pagamos un 9,7% eh, y no ponen ni siquiera si es cláusula gatillo o qué es lo que es, porque la cláusula gatillo lo que dio es 14,57. No es tanta la diferencia tampoco, pero, digamos, y poniéndolo en términos de este año, es 12,49, como te decía. Claro. O sea, no están tan lejos, no están tan lejos, ni es imposible, pero el tema es el pretender fraccionar la cláusula gatillo y no cumplirla en tiempo y forma como fue firmada. Por ahí fue firmada es... de un solo pago, de un solo pago y una vez finalizado el acuerdo salarial 2019, es decir, con los salarios del de, eh, mes de marzo, que se van a cobrar ahora a fin de mes. Claro. Así o... que los docentes deberían ir al cajero. ...y encontrarse con que tienen un 12,49% de aumento... ...más que lo que tenían en enero... ...y se van a encontrar con que tienen un 9,7% de aumento... ...y además de haber estado subsidiando con nuestro congelamiento salarial, todo el segundo semestre del año pasado prácticamente, ¿no? La propuesta Así que, que hace... bueno, es un gran aporte patriótico el que hemos hecho. <risa> bueno, sí. la mirada, la, esa sí. mirada está es bien. Que, sí. Sí. Perdón por la ironía, no, pero la verdad no, está, es que... Está perfecto, Claudia, está perfecto. No, porque estamos hablando de salarios iniciales este, que están por debajo de la línea de la pobreza. Una li, la línea de la pobreza calculada febrero, de, del año 2020, estaba en 43.350 pesos y ya con una mirada muy generosa. Nuestro salario, nuestro sueldo inicial para el cargo testigo está en 20.250 pesos, que ahora con la de garantía salarial eso, ¿no? Que con la nueva garantía salarial se iría en marzo a 23.000. O sea, no estamos... ¿de ¿Qué, es el... ¿De qué nos están hablando cuando nos están hablando de sectores de privilegio? El cargo no testigo... ¿De qué habla el gobierno? El cargo, el cargo de... testigo es el auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva, claro. que siempre fue el equiparable para nosotros al, al, a la media canasta familiar. Bueno, suponte que este, en vez de 20.000 20 estemos en 40.000, pero estamos hablando de canasta de pobreza, no estamos hablando de canasta familiar, claro. como siempre hemos reclamado históricamente. Hoy la canasta familiar está arriba de los mil pesos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una canasta de subsistencia que permita a un profesional, a una profesional, que permita pagar sus cuentas, pagar un alquiler, trasladarse hasta su lugar de trabajo, sea en su auto o en lo que sea, poder mandar a sus hijos a la escuela. Ni más ni menos que eso. Claudia, Así que el, bueno. el gobierno, a través de, de la, negoci en la negociación, esta, digo, trota, está apelando al entendimiento de ustedes, este, prometiendo para más adelante la, la equiparación de estos montos, de estos, el ajuste conveniente de estos porcentajes, o, o se van a, a pegar a, la, a los logros en, el, en materia de inflación en el futuro. Mirá, eh, no se sabe bien de lo que hablan, porque ellos dicen, el presidente ha dicho que este año no van, ningún sector va a perder con la inflación. Cuando dicen es este año, ellos toman a partir del mes de enero, y nosotros le decimos no, nuestra paritaria es de marzo a marzo, y nosotros todavía nuestra paritaria no terminó, va a terminar cuando termine este mes, una vez que cobremos el sueldo de marzo, con el porcentaje correspondiente a lo perdido por inflación en el mes de abril, o lo que se pueda recuperar. Recién ahí podremos decir si perdimos o no perdimos. Claro. Ellos dicen, no, no, no, eh, porque eso corresponde al periodo anterior. Nosotros decimos que en nuestro periodo este, nadie va a perder con la inflación. Bueno, pero eso lo sabremos recién el año que viene, decimos nosotros, en el mientras tanto nosotros vamos perdiendo. Entonces, como han mezclado en este ofrecimiento parte de la paritaria 2019 con el inicio de la paritaria 2020, que además la cortan en el mes de julio, en el mes de junio, perdón, para después reabrirla a partir del primero de julio, dicen, hasta ahora no hay nada escrito, dicen, este, no sabemos qué van a hacer con las paritarias en realidad hasta por allí llegamos a sugerir, bueno, ¿por qué no, no dan de baja las paritarias? Primero porque no las respetan, después, por más que las firmen, no las respetan. Y además, como el este... gobierno ha dicho, Claudia, que respeta, va a respetar los compromisos que, que firmó el gobierno anterior a nivel Estado en materia de deuda, esto también vendría Pero a ser a mí totalmente Pero A mí me lo dijo en persona el presidente Alberto Fernández, en ocasión que tuve de estar junto con la delegación de la SETE Autónoma y con las otras centrales obreras, Yo pregunté precisamente por el tema del respeto a los acuerdos anteriores eh, con el gobierno pasado y me dijo que sí, contundentemente, los acuerdos se respetan, me dijo el presidente Alberto Fernández, lamento no haberlo grabado, de haberlo sabido, este, porque esto fue en diciembre la primera reunión y otra reunión tuvimos en el mes de febrero, de haber sabido que después el intento o la decisión política iba a ser la de ignorar el acuerdo paritario que firmamos este, y todo por cosas que no resuelven, ya te digo, ni el pago de la deuda ni, de, ni resuelven el acuerdo con los bonistas ni cosas por el estilo. ¿no? Y además Axel Kisilov sí le pagó la cláusula gatillo a los maestros en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, sí, que sí, tiene un sí. contingente de maestros que es muchísimo más grande, este, junto con los empleados públicos, muchísimo más grande que todos los docentes ...de las universidades nacionales... Claro. ...y una provincia quebrada... ...estallada y endeudada... Kicilov pagó a los bonistas... La, ...la parte que le estaban exigiendo... Kicilov pagó la cláusula gatillo... ...y Kicilov les dio un aumento... ...a los maestros del de 16%... Sí, ...eso sí, es por lo menos una demostración... ...de respetar los acuerdos preexistentes... ...con un gobierno que tampoco era de su signo... ...porque Vidal era la hija directa... ...de Mauricio Macri... ...sin embargo, este gobierno nacional... Sus funcionarios, por lo menos, no están respetando los acuerdos que nosotros firmamos con eh, la gestión anterior. Entonces, vale. para nosotros es un antecedente muy, muy pésimo. Vamos a ir a la justicia, pero además lo vamos a, de a denunciar políticamente porque no es lo que nosotros esperábamos con relación al trato hacia la docencia universitaria y preuniversitaria de las universidades públicas. Parece a todas, no es el trato que esperábamos. A todas luces, Claudia, parece una torpeza de parte de los negociadores y, de, y del ministerio de, de, que dirige Trota. Este, y vos mencionaste recién a la pasada que había habido ya una reunión en febrero eh, y se sentaron a negociar este lunes eh, con Conadu con con alguna mejoría la la la propuesta o es la misma propuesta de febrero Claudia? No, esta es la misma propuesta. Hemos tenido charlas informales en febrero, no en febrero yo te mencionaba que tuvimos otra reunión con el presidente Alberto Fernández. Claro, claro. Desde la CTA, desde sí. la CTA. Ahí está. Este, y tuvimos reunión con el ministro Claudio Moroni y tuvimos reunión dos o tres reuniones con el secretario de políticas universitarias y tuvimos una reunión con Matías Culpas también, bueno, con todo el mundo, menos con Trota. Trota nunca tiene tiempo para atendernos, este, ni siquiera para respondernos los pedidos de audiencia, ¿no? Este, entonces, eh, la propuesta, la primera reunión formal que tuvimos de paritarios fue la semana pasada, el día que instalamos una, una carpa frente al Ministerio de Educación, ya un poco a sabiendas, extraoficialmente, de que no iban a respetar la cláusula gatillo 2019. Efectivamente, allí formalizaron este, su imposibilidad de pagar eh, la cláusula gatillo tal como había sido acordada y que, por ende, pretendían rediscutirla. Nosotros dijimos, ya está acordado, no se rediscute nada, ya pagaron con, con ese en base a ese acuerdo, pagaron otros ítems, así que exigimos que se cumplan. Bueno, pasó a cuarto intermedio esa reunión hasta el día de ayer y ayer... La única mejora que hicieron, por llamarlo de algún modo, es en la segunda cuota, eh, en vez de 2,3% para el mes de mayo, proponen un 3,3% para el mes de mayo. O sea, 9,7% en marzo, 3,3% eh, en, en mayo, mayo que era 2, 3, 3% era 2,3% y pasaron a 3,3% ¿Y? y un 3% en junio. Este, a cobrar en julio, es todo el... calculado sobre los haberes del mes de enero de 2020 y luego reapertura el primero de julio o los primeros meses de julio para, para ver la, la segun, cómo se quedó con relación a la inflación o por, para ver la, la segunda parte de la paritaria. ¿no? Y Claudia, ¿cómo se va a saldar el, la necesidad de, de, de la asamblea correspondiente? digamos, Porque ustedes lo tienen que discutir con las bases. Sí, nosotros estamos sugiriendo a los gremios que hagan la, las consultas de manera virtual, que es una herramienta que las hemos utilizado muchas veces, la famosa encuesta electrónica, que no reemplaza la asamblea, es cierto, pero no podríamos ser tan irresponsables de convocar a las asambleas cuando las clases están suspendidas, las actividades sí, académicas sí. están suspendidas, cuando la gente mayor de 60 años se tiene que quedar en su casa, no le podemos pedir que se mueva para ir a una asamblea, cuando duras penas sale a hacer alguna compra de, de primera necesidad. Entonces, estamos sugiriendo que se hagan de manera virtual las asambleas. Y lo mismo, estamos habilitando una plataforma también para hacer el plenario este, por, por vía, o sea, por Skype o por alguno de, de los otros métodos este, virtuales más acertados que podamos tener a disposición, ¿no? Eso, en eso estaban trabajando las compañeras y compañeros del equipo Este, nuestro y, y bueno eso lo estaríamos haciendo el jueves y el viernes se hace la paritaria que el viernes están suspendidos todos los vuelos, suspendido todo así que bueno viajaremos en auto después o como podamos los que estemos más o menos cerca nuestro secretario general es difícil que pueda venir él está recibiendo recibir no chem, este, así que bueno vamos a ver cómo nos organizamos entre los que estamos más cerca yo vivo en Santa Fe así que y hay otros compañeros que son de aquí, de Buenos Aires. Así que vamos a tratar de, de sortearlo, pero ir a esa reunión a, a plasmar nuestra, nuestra postura de, eh, de rechazo, como entendemos que es lo que nos están diciendo nuestras asociaciones de base, porque para nosotros, por unanimidad, se había definido el tema de rechazar cualquier pretensión de desdoblar la cláusula gatillo o posponerla sencillamente porque es un tema político, jurídico y también económico. Económico porque nos dejan abajo de la inflación, sí, nos sí, dejan sí. perdiendo y ya habíamos perdido todos los meses anteriores. Y político y jurídico por el antecedente y el precedente a lo que nosotros tanto hemos peleado por tener paritarias nacionales este, y porque se cumplan los acuerdos de partes. ¿no? Tanto hemos maldecido al gobierno anterior cuando eliminó la paritaria nacional docente este, y tanto hemos celebrado el, el retorno de la paritaria nacional docente, aunque los gremios docentes de los otros sectores negocian en cada jurisdicción provincial, no claro, negocian con el gobierno claro. nacional. Nosotros sí negociamos con el gobierno nacional y es este gobierno nacional el que nos está diciendo no vamos a reconocer lo que firmaron antes. Muy bien. Así muy que bien. bueno. Claudia, se entendió. Lo vamos... no, sí, se entendió, pero además nuestra audiencia está al tanto porque ya la semana pasada habíamos estado hablando con Luis, con Tiscornia en sí. la previa de la reunión de la que estabas, a la que te estabas refiriendo y en la medida de lo posible lo vamos a seguir este, refrescando al tema lo vamos a seguir y justamente manteniéndonos al tanto de esta situación que además parece un aparte en lo que a la política gubernamental se refiere al gobierno nacional Este, digo, sí. porque como vos bien es lo sabes, es a contrapelo. Lo, exactamente, viene a contrapelo, ya hace mucho ruido y, ya, y, y lo vamos a tener que seguir reflejando a ver cómo se resuelve, si se resuelve, porque además también hay otros temas que se están arrastrando, como eh, la política que se usa para eh, ajustar la, los, los saberes del sector pasivo. Claudia, muchísimas Exacto. gracias por este rato y bueno, tenemos el compromiso de seguir el tema, te vamos a seguir eh, consultando. Resultando, teniendo en la medida de lo posible a vos o a Luis en nuestra agenda cada vez que, que haya novedades o que se realicen nuevas gestiones y reuniones. Desde ya, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Claudia. gracias a ustedes y un abrazo también a los compañeros de, eh, de nuestro gremio ADU. Así que que también están muy preocupados y, y molestos con este tema. Claro, claro. También lo siguen bastante de cerca al, al temario de adu eh, sobre Correcto. todo en la mañana. En la mañana, hermesera. Claudia, de nuevo, muchas gracias. Hasta pronto, nada no, más. Hasta pronto, Claudia Baigorria de